Nuestro protagonista de hoy es Cristian Marqués. Buenos días, Cristian. Hola, buenos días. Hay que decir que Cristian es el vendedor de la OID, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿cómo llegaste a la organización impulsora de discapacitados? Pues nada, yo llevo ya tiempo queriendo vender los cupones estos para apoyar a la asociación. Uh -huh. eh, se acabó el trabajo y fue cuando me enteré, me dio mi amiga eso de los cupones... Y yo llevaba ya tiempo que haciendo los lentes y pues eh pues me había hecho a venderlo. Estuve hablando con el muchacho de la oficina, me dijo que sí, digo, ya pues ya está. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Pues esto hace unos cerca de tres meses. Y, y ahora que estás dentro de la OID, eh, ¿cómo te sientes? ¿Qué valoras? Pues nada, yo valoro me siento muy bien. Me tratan muy bien, nada, todo bien. ¿Estás contento? El muchacho, que había, el hombre que había ante mayor, era inválido, se llamaba Juan, era muy buena gente, ahora está Alberto, que se va mañana por la tarde y entra Rosa, son muy buenos todos. Bueno, me gustaría saber, Cristian, cómo es tu día a día, cuéntanos. Pues nada, yo salgo de mi casa a las ocho y media, me recorro el pueblo entero andando eh, y nada, bien, hasta las 2 de la tarde que termino, bueno, termino, descanso. Mm. Y si veo que me sobran alguno pues me voy por la tarde. Empiezo a las 4 y media, a las 5, a 20 cupones, mm. hasta las 7, 7 y media que voy a devolverlos. ¿Y tienes clientes fijos? Sí, un montón. ¿Cuántos son un montón? Pues entre los que tengo del hospital, más de los del ayuntamiento, mmm, más de por aquí de mi patio y todo eso, pues que tengo unos 30 o 35 fijos. Que está muy bien. El primer 10 me hicieron 15 o 20 fijos para todos los días y después ya poquito a poco he ido haciendo... Ah, hijo. Sí, no. ¿Pero has repartido algún premio? Sí, he repartido varios premios, de, 100 de un euro, de tres, de 5 El último que he repartido, ha sí, sido de 50 euros, que fue la semana pasada. 50 euros, que bueno, no está mal, pero... ¿Te gustaría repartir otro tipo de premio? Sí, sí, me gustaría repartirlo y que, te, que me tocara a mí, porque yo todos los días me quedo con varios. Sí. Y a ver si Dios quiere y, y lo doy, y sí. me toca a mí. El más gordo, ¿no? Claro, el más gordo. Hombre, yo tampoco pido mucho, pero vamos que si me toca a mí, ¿no? Si no, pues, por lo menos... ...un respiro... ...que ahora viene la feria de aquí dos una... Sí. el mes que viene... ...y por lo menos que podamos salir... Oye, y en tu vida personal... ...¿quién es esa persona tan especial... ...de la que no te puedes olvidar eh, nunca? Bueno, eh, especial tengo mucha gente... ...pero sobre todo mi padre... Mi, ...una tía mía por parte de mi madre... ...que vive en Valencia... Ah. ...una sobrina mía por parte de primos hermanos... ...que cumplió hace... Eh, ...una semana, tres añitos... ...y yo qué sé, por ella lo daría todo... ...porque vamos, mi favorita... No sé, todo, cada vez que me levanto, uh -huh. pregunto por ella, es que siempre, que la, vamos, por mí es ella. Ajá. Y, Cristian, ¿tú tienes alguna, desde que llevas vendiendo cupones, ¿tienes alguna anécdota especial que, que te gustaría contar o, o no? Pues una muchacha, mmm, cuando yo di el premio de 50 euros, sí. no sabía que yo le había dado los mmm, 50 euros. Uh -huh. El cupón, por pues resulta que la había tirado a la papelera. Uh -huh. Una mujer que trabaja de limpiador en un bar. Anda. Y nada, por eso lo creía ella, digo, mira que sí, que es verdad, digo que he vendido dos más de 50 euros aparte, le enseñé el número en, el, en una librerita que yo tengo, digo, mira que te ha tocado. Y se, nada, loca, perdía buscando el cupón, hay el cupón, hay que me, que tira 50 euros, hay que vamos, que me mato, hay por 50 y nada, y al final lo encontramos, todo buscándolo, ayude yo, porque esa era el bar donde yo trabajaba antes, esa muchacha pues se me ha hecho fía todos los días. Ya, eh. Lo encontramos y fue a cambiarlo por la tarde Y, y al día siguiente pues me vio y dice Gracias, dice menos más que anda Que el premio me ha venido a 50 euros Que mira, que esto y lo otro y, Pues mira, muy bien Oye, y hablando de premios A ver, dime qué, qué grupo, qué cantante te gusta Porque yo tengo un premio especial para ti Un oh, cantante me gusta mucho Me gusta mucho la hongara, me gusta mucho las carlotas uh -huh. Diana Navarro me encanta Porque me encanta la copla ¿Te gustaría que pusiéramos una canción de Diana Navarro? Mm, pues mira, pues sí Vale Pues yo te voy a poner una canción de Diana Navarro Pero me gustaría que se la dedicases A esa persona o a esas personas tan especiales Bueno, pues esta canción Se la dedico eh, Sobre todo a mi padre eh, A mi tía María Ángeles Que es de Valencia, igual que mi padre uh -huh. Y a mi sobrina Naira Con mucho cariño a los tres Eso va por ellos Bueno, pues, eh, Cristian Marqués, eh, gracias por compartir tu historia con nosotros a través de Odice Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes eh, vendiendo y que lo sigas haciendo de esa forma, ¿vale? Sí, eh, pues muchas gracias. Pues, Cristian, hasta pronto. Un placer. Venga, hasta pronto. Ha sido un placer. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Mejor despertar en OID Radio.